Podríamos estar en la BBC de Londres o en la red italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rojo. De 0 a 2. Diario, Diario del, del futuro. futuro. Un programa con buena gente. Nueve minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos en Nacional Rock, sí, y también en Diario del Futuro llegó el momento de la columna de Cultura y Espectáculos a la hora habitual de la una de la mañana, como decían los Lutier, claro. siempre citándolos, este, le, uno le, le renueva la sonrisa en el rostro. Tenemos del otro lado del teléfono a un escritor, a Pablo de Santis, que uno supone que los escritores escriben de madrugada, entonces no hay ningún problema en llamarlos a cualquier hora, ¿no es cierto, Pablo? Es así, No, creo que no ¿Qué tal? Buenas noches Pablo, gracias por, por, por atendernos eh, No, yo escribo de mañana, la verdad De mañana M Más es que de madrugada Ok, no, digo, es una fantasía a esta altura en, eh, Con familia, hijos, y etcétera Uno se imagina que arregla los horarios diferentes ¿Siempre escribiste de madrugada? ¿De mañana, digo? Eh, y en, en general sí Bueno, cuando trabajaba en, en redacciones, no, porque escribía más a, más a la noche, porque, bueno, trabajaba de, de, de día. Pero, pero en los últimos, en unos cuantos, en, en los últimos cuantos años, digamos, eh, sí, prefiero las mañanas. Digamos que te pusiste a escribir... Pu escribir de mañana y de tarde. ¿no? Pudiste escribir de mañana y de tarde cuando escribir reemplazó tu trabajo diario, entonces. Sí, sí, sí, sí. Eh, porque, bueno... Yo sino de, de mañana y de tarde en una, en una redacción. ¿no? Vos Pero... sabés que antes estaba yo mencionando, lo vengo mencionando hace unos días, que en general esta cuestión, ¿no es cierto? Vos trabajabas en una redacción y cómo uh, suele costarles a los escritores que tienen otros, otros oficios terrestres, como decía Rodolfo Walsh, este, ser aceptados en, el, en, en la comunidad literaria. ¿A vos te costó bastante entrar a.? con tus novelas, a, bueno, entrar a hacer, a hacer por la puerta grande de la literatura, que te dejen entrar, si se quiere, algo que en su momento me dijiste, no, estaba bien eso, tiene que costar. Eh, sí, creo que cuando algo cuesta uno lo, lo valoriza un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, siempre uno tiene una, creo, una imagen borrosa de lo que los demás piensan de uno, ¿no? Nunca hay una imagen demasiado, demasiado clara. Pero sí creo que cuestan ciertas, ciertas cosas, como la literatura juvenil, la historieta y todas esas cosas. A veces, inclusive, la novela policial cuestan, cuestan un poco que sean aceptadas como literatura. ¿no? Bueno, pensemos quiénes son tus compañeros de generación y también de oficios, ¿no? Sacomano, este, uno podría nombrar a Sacomano, a Marcelo Figueras, a, inclusive a, a Rodolfo Fontana Rosa, ¿no es cierto?, gente que escribían sus libros, sus novelas durante mucho tiempo y costaron, pero bueno, ocupan su lugar. Pablo, vos estás ocupando un lugar ahora con tu última novela, Crímenes y Jardines, que es la, la que viene después, la, la, la que continúa la historia del de Enigma de París con la que te ganaste tus premios y te fuiste de gira, por, el, por lo menos por Latinoamérica. Sí, retomo al, al personaje de, de, de esa novela, uh -huh. eh, Salvatrio, unos años después ya... Joven, pero no, no tan joven ni tan inexperto como en, la, como en la primera novela. Y bueno, hay algunos personajes que se repiten, como la, la señora Craig, la, la, la viuda del detective Craig. Claro. Que es, que es además su, la dueña de la casa donde él vive y trabaja. ¿no? Es raro el, el universo que vos inventaste, porque es un universo verosímil de cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, con mucho asiento... En, en la historia, pero rodeado eh, de esta cuestión de los doce detectives que son como superhéroes, es como una suerte de superhéroes sin capa, o sí, con capa, pero la capa de los, de los viejos investigadores y de galera ¿no? de, de, de aquellas épocas, eh, o de, la, de los folletines de aquellas épocas. Sí, acá aparecen menos ¿no? eh, <risas> que, que en, la, en la primera, que había un, un exceso de personajes, acá... Aparecen un par nomás Sí Y ahí medio en, en, en segundo plano eh, Pero sí, sí me gustaba ese universo de, de los detectives Sobre todo porque tienen su propia, su propia revista Claro, sí, sí, eso era, es fascinante, porque eh, a, a, a diferencia de los, de los superhéroes que no son conscientes en el mundo de los superhéroes, que ellos son superhéroes, los detectives sí, estos detectives que vos inventaste, es suerte de, de amigos de Sherlock Holmes, son conscientes de que además de resolver los crímenes en ese mundo paralelo extraño, son los protagonistas de historias que leen todos, digamos. Sí, sí, es como si realmente la novela policial no existiera dentro de la novela, ¿no? Uh -huh. Dentro de mi novela, digamos, el, el género policial no existe, sino que es, el, que es un, una especie de crónica de, de hechos reales. Uh -huh. Aunque el Salvatrio, que además de, de protagonista es narrador, muchas veces señala las exageraciones que ocurren eh, en, en, en esas versiones narradas de, de, de las aventuras de los detectives. ¿no? Sí, es como si Superman leyese su propia... o criticase la, la, la, la historieta de Batman, digamos. Sí, aquí en, en esta novela aparece bastante lo lo de lo de la revista, las publicidades sí. que aparecen. Vos sabés que a mí me gustó mucho, me gusta mucho vos eh, así como el enigma de París, como su nombre lo indica, está ambientada en París, Crímenes y jardines está ambientada en Buenos Aires y a mí me gustaba todo lo que no tenía lo, lo que me sedujo mucho al leerla, todo lo que no tenía específicamente que ver con el mecanismo de la novela, sino también algo que te había pasado en la novela anterior en el, eh, que me había pasado a mí con tu, con tu novela anterior, Los Anticuarios que es eh, eh, la precisión y el disfrute que parecés tener, tener vos al escribir al, al, al retratar ese mundo en Los Anticuarios estaba la Buenos Aires eh, o la ciudad de los años 50 y las redacciones que, eh, de, de los diarios de esa época y acá tenés esa cuestión del, del Buenos Aires que también hay redacciones en esta, en esta historia porque hay un poeta digamos Sí, sí, hay una hay una redacción que además la ubiqué donde estaba realmente, realmente ese diario con Ajá. su dirección y todo ahí en la, en la calle Bolívar frente al, al, al Colegio Nacional Buenos Aires eh, eh, sí, sí, me gustó mucho construir esa, esa ciudad, esa Buenos Aires, eh, que, que mantiene algunas cosas comunes con la nuestra, pero que muchas se han, se han perdido, uh -huh. y, y, esa, y, y esa Buenos Aires como preparada para, como decía Roger que ayuda para, para hacerla la capital de un imperio que nunca existió. ¿no? Sí, totalmente. escúchame una cosa. Leí por ahí que decías que te había costado terminar esta novela, que, que inclusive terminaste otra antes que esa que esta, que antes que Crímenes y Jardines, que es la novela de la que estamos hablando. ¿Por qué te costó tanto? Eh, no, me costaba por cosas puntuales, así de, de la trama. Eh, por no encontrabas cosas... el asesino perfecto, no encontrabas cómo... ¿Qué era? No, ¿Qué el, asesino, que... el asesino lo tenía, porque Ajá. si uno no tiene el asesino desde el comienzo, okay. se ve en, en serios problemas. Pará, en pará, ese policial. es un muy buen dato, hay que tener al asesino desde el comienzo antes de ponerse a escribir una novela policial, ok, es un buen sí, dato. Sí, sí, sí, eh, porque si no, viste, todo se va, se va organizando en torno uh -huh. a, ese, a ese misterio, si uno no lo sabe, eh, no, no puede... Por, porque creo que la, la, la eficacia de, de la novela policial es, es esa especie de... Eh, de, de, de, de placer con que, con que el lector llega a, a saber que ciertos elementos Que estaban ahí Forman parte de, de, de, de la constelación Que se arma al final, ¿no? Sí, sí, que si eh, está despierto, si sabe leer Él también puede ser salvatrio, por ejemplo eh, Claro, y Sobre todo esa especie de que los elementos que aparecen al final, como, como, como revelando la historia secreta, uh -huh. no, no sean algo externo a la novela, sino que hayan estado todo el tiempo ahí a la vista, ¿no? Es verdad. Y entonces, ¿por qué te costó? ¿Qué es lo que te quedaba afuera? ¿Eran las historias transversales, digamos? No, en general tardo mucho en, en escribir todas las novelas y... y... Bueno, por ejemplo, la, toda la parte que es la que, lo que más me gusta de la novela del Hotel de los Suicidas... Sí, todo eso lo reescribí varias veces y no le encontraba, la, tenía otro final eh, y no le encontraba la, la, la, la manera de que entrara bien en la, en la, en la situación ¿no? quédate tranquilo porque, porque entra bárbaro de hecho yo lo le, lo leía la parte del hotel de los suicidas y para mí era para que lo dibujase Max Cachimba <risa> podría ser Acá tenemos en la mesa a un fanático de tu literatura, quiero decirte. Es nuestro conductor, Nicolás Lanto, que quería tal, hacerte Pablo? una pregunta. No, en realidad tal? no era una pregunta. Estábamos hablando al principio del programa y yo recordaba que una de mis novelas favoritas de mi infancia era una novela tuya, La sombra del dinosaurio. Una novela patagónica sobre la búsque sí. una búsqueda. Sí, es una novela que, que apareció hace unos cuantos años, en el 92. Sí. Que tenía eh, algo de historieta también, ¿no? Era parte sí, novela, parte historieta. Tenía ilustraciones de historieta, como todos los, los libros de esa colección, ¿no? Sí. De hablando, hablando de esa colección, este, Pablo, esa colección salía en la, editorial, en la editorial Coligüe, que hace poco, cuando hablábamos con Max Cachimba, él nos decía, y, y le, le, le contábamos de la polémica que se armó alrededor de, de, de, esa, de esa extraordinaria colección, de historietas que, que, que, que supo ser este, tratada de pornográfica por ciertas personas en Mendoza, eh, Max me decía no, la verdad que yo de todo eso no sé nada, pero el que me hablaba de eso era Pablo de Santes, diciéndome Uy, viste lo que pasó con nuestra, con aquella colección, con la colección ND de eh, los naranjas esos, esos grandes libros naranjas que vos hiciste grandes prólogos de, de, de muchos de esos, de, de esos libros este, ¿te molestó estar de alguna manera envuelto en eso o que esa colección fuese puesta bajo ese Ojo, tan poco especialista, digamos. No, la verdad que me divertí un poco porque yo soy tan, eh, tan puritano en, en mis novelas <risa> que me, me, me causó gracia estar un, indirectamente envuelto en, en, en, en algo que, que tuviera que ver con el escándalo. Es verdad, es verdad que tú, te costó, por ejemplo, cuando hiciste la, la, la, la de los vampiros, te costó hacerlo garchar de una vez por todas, Pablo. Pero no aparecen nunca descripciones aparecen no, no. solamente sugerencias es que la, las... la cámara apuntando a, a, al fogoncito Ahí en, en el hogar, ¿no? Claro, y las en películas. aparece el detective Craig que, que el, sol, el detective, perdón, el detective Salvatrio que, que le sostiene Las piernas a la señora Craig Que está buscando un libro en lo alto de la biblioteca Ese es el punto de alto, ¿sí? De erótico del libro Ese es el momento erótico Bueno, pero digámoslo, también la pone Crá, sí, sí, eh, digo, sí. Salvatrio, ¿no? La pone, este, ese es el momento prohibido el que vos estás describiendo. ¿eh? Claro, claro, pero, pero para mí la intensidad erótica está ahí, ¿no? En, claro. No en lo otro. Escuchame, sí. y, y sobre la polémica, me, a mí personalmente me pareció como muy injusta e incluso ridícula y absurda, ¿no es cierto? Sí, atrasaba un poco, ¿no? Atrasaba, era como, me, me recordaba los debates, en, en la época en que se debatía el divorcio, ¿no? <risa> eh, sí, sí, el señor Sadi, ¿no? Eh, claro, ¿viste? Eran... Eh, me parece además que hay una confusión entre, entre el tema de que, es que, que los libros sean trabajados en el aula uh -huh. y el hecho de que los libros estén en una biblioteca para alguien que los busque, que le interese específicamente la historieta, que quiera buscarlos. Además son una parte fundamental de varios de esos libros. Primero sí, sí. que son historietas que tienen muchos años... Que, Que, que eran en general publicadas en Fierro, en la, en la primera Fierro, ¿no? Sí, sí, eran mis historietas que eran, se, se, se, se, formaban parte de una revista que se vendía en los kioscos sin ninguna tapa negra, digamos. Claro, y digamos que, que, que estén en... y sobre todo me molestaron los argumentos, porque yo creo que de todo se puede argumentar bien, bien y mal, uh -huh. aunque uno no esté de acuerdo uno no puede respetar los, los argumentos del otro, pero estos argumentos realmente no, no, no eran para ser respetados, porque eran hablaba, por ejemplo, de apología del sexo, ¿no? Como si el sexo estuviera mal y fuera un delito, entonces... Sí, sí, a mí me hacía acordar mucho a Bibi Sandbadhead viendo, no sé, una mina en bolas y diciendo, uh, jaja, así de profundos eran los, los, los argumentos, digamos. Eran casi de, de, de, de una burla de los dibujos animados queriendo hacerlos serios, digamos. Esa foto de ese señor señalando un pubis en un dibujo de, de Sanju ya me parecía que llegaba a lo ridículo, digamos. Sí, esa, y esa idea de la apología que me parece a mí muy, sí, sí. muy tremenda, ¿no? Porque significa ignorar lo que es la, la ficción, que algo aparezca en la ficción. Y que se lo hacen. Bueno, es, son todas cosas igual tan, tan absurdas que me parece que son... Eh, Gente, evidentes. me imagino que si lee Shakespeare se vuelve loca, ¿no? Porque claro, ahí sí, hay... El, además que el tema es que estaba dibujado, porque lo mismo en... Tal cual. Digamos. En el de Camerón aparecen cosas eh, peores, bueno, en el Martín Fierro habría que también sacar el Martín Fierro. de la sí, sí, incluso te digo, aparece, se ven cosas mucho peores o mucho más explícitas que los dibujos de Sanju en, en Tinelli, sin ir más lejos. Digamos. Claro, claro, sí, sí. El problema era el dibujo. Pablo, te agradezco mucho esta charla con... Con Diario del Futuro Hablando de todo un poco De la polémica de los libros de Coligüe Y en particular de tu última novela Crímenes y Jardines Que nosotros acá en Diario del Futuro Tenemos nuestro libro del futuro Que es el libro de la semana Que en este caso corresponde esta semana A este libro, a Crímenes y Jardines Así que gracias por mantenerte despierto Para charlar con Diario del Futuro no, Muchas gracias a ustedes Y les mando un gran abrazo Era Pablo de Santis charlando con nosotros acá en la sección de Cultura y Espectáculos de Diario del Futuro.